Me Encontré una chica muy lucida Donde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero jesús susto al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré amigos, no me la acababa, porque los perros son le leché, hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer. Por la mañana la cruda me mataba, Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo, me llamo Raquel Y pensé, si era ella o él Y otra vez que la agarro Y lo comprobé Me paré, y me echa a correr Con mis amigos no me la acababan Porque los perros tan Pensé, será ella o él. Le agarré y lo comprobé. Me parece.